que te esperara el levantarte temprano pa' ser curra-curra pa' empezarte ahí mirado en el espejo qué facha si parece que tuvierais peleado con el peine y la navaja la chajerrares cocía yarritos pidiendo plancha la facha toda torcía una escuela sin rodaje el pañuelo echó las guías el poncho puesto a una Sigue así y un día de esto te voy a sacar ganancias. Por esto te despastamos de la cuna de la chacra. ¿Qué hizo el roto en cachar? Ah ¿Qué fue del gallo estaca? Al que no salía ni una de hasta ahí bajo el agua. Yo me quisiera explicar cómo te pilló el edad que a pesar del guarafón te pasó la calabaza. Eres un gato perdido, hijo por Dios, ¿qué te pasa? Andáis sordo ciego y mudo, no contestáis cuando te hablan. A ratos suspiráis tuerte, otros te reís sin causa, o te quedáis hora y horas mirando las musarañas. Si te mando a bajar brevas, hijo, que llegáis con falta, salís a cambiar un buey. Y volvís con una cabra Fuiste al pueblo a comprar trigo Y dejaste aquí la plata y ayer por no verme un taco Me negaste un par de cuartos Y hoy nomás en el almuerzo Fuera de quebrarme dos tazas Le echaste sal al café Y a su calada champaña <risa> Cualquier día te va a dar por enseñar una vaca eche el gallio o a llogar un par de chancho te digo y no te conozco hijo por dios que te bata Y andai lo mismo que yo Y andai lo mismo que yo cuando conocí a tu mar♫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 temas de conversación relevantes, y por supuesto, la poner lo más YouTube. importante, educación y, y cultura ahí? cívica. pero la Por letra jueves, a la desde las 14 de... horas, Cultura no, sí. Cívica Progresista, junto a Luis Jiménez Valderrama ¿Sí? e Iván Videla, aquí en Radio Puente Alto. Radio Puente Alto. Estimados vecinos y vecinas de Puente Alto y la provincia cordillera, los invitamos a visitar el centro comercial Casa Piedra, el más antiguo de la comuna, con más de 40 locales a su disposición, tales como platería, artesanía hindú y manicure, ropa juvenil, tatu y piercing, artículos deportivos, tarot, sisutería pertrechos militares, hierbas medicinales quería tintas para impresoras, útiles de oficina y fotocopias, calzados en detención, entre otros rubros más. El Centro Comercial Casa Piedra está ubicado en la avenida Conchitoro 574 y su horario de atención es de lunes a sábado de 10.30 a 20 horas. Horario continuado. Ah, y si mencionas la Radio Puente Alto, obtendrás un 10% de descuento en su primera compra. Ya lo sabes, Centro Comercial Casa Piedra es tu Centro Comercial. Un gran saludo para PowerCard. Si entra a nuestro fanpage de PowerCard, dale me y automáticamente estarás participando por una camiseta de nuestra selección chilena. Mientras más clics hagas, más posibilidades tendrás de ganar. PowerCard está contigo Power Car está ubicado en la avenida Conchitoro 0509 Llama ahora al 22 872 4459 mm. Página web www.powercar.cl Un sí. la práctica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 Si deseas pasar un rato agradable en un entorno privilegiado a los pies de la cordillera y disfrutar de los sabores de nuestro chile, pues ven a visitarnos y comparte un momento inolvidable con lo mejor de nuestra gastronomía nacional. ¿Dónde? Te preguntarás, por supuesto que en su restaurante, La Vaquita Echa. En La Vaquita Echa encontrarás los mejores cortes de carnes tales como guayú, jabalí, cordero, costillar y lomo de vacuna angustia. El restaurante La Baquita Cha está ubicado en Ramón Sobercazó, 33.55, Pirque. Cotizaciones al fondo 2854-6025, 2854-6025 y reserva tu atención en reservas arrobalabaquitecha.cl El restaurante La Baquita Cha cuenta con un gran salón para todo tipo de eventos corporativos y familiares con un amplio estacionamiento y fácil acceso. Si mencionas la radio Puente Alto, obtendrás un bajativo de regalo. Ya sabes, las mejores parrilladas, empanadas, salmones y los mejores cortes de carne en el restaurante La Daquitacha lo encontrarás. Eres la consentida.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 Buenas tardes, vecinos y vecinas de la provincia Cordillera y de mi querido Puente Alto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. hola, buenas tardes, ¿cómo están? Oye, hola, querido día, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo mío. Oye, hoy día tenemos una gran invitada. Habíamos hablado de tenerla. Había comentado antes también ah. que teníamos una gran invitada en Puente Altina por Puente primero. Altino, primero Puente Altina. Hoy y ella es Jimena Sancho. Jimena Puente Altina, publicista. Ya habíamos tenido la, la, la, la oportunidad de traerte, pero por, por problemas de horario no había podido estar. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo esa participación en The Voice Chile? Bueno, la, el programa fue muy emocionante. Yo, como te comentaba antes, eh, al, al haber estado en ese escenario ya me sentí ganadora absoluta y una experiencia enriquecedora muy bonita. Oye, pero lo que comentábamos recién fuera de micrófono, no hubo ningún productor, nadie que se acercara y teniendo una voz tan linda. O sea, es, un, eh, es una oportunidad, yo pensé que era una vitrina como para que los demás los demás cantantes como ustedes pudieran saltar y, y tener evento Tú me dijiste que tiene un evento y lamentablemente te fue mal Claro, o sea, eh, fue una mala gestión de la productora que me tomó en ese momento y resultó que no yo digo estafal porque en realidad me prometieron algo y no se hizo nada no se cumplió claro bueno ahí están toda la, ta, todas las empresas la, de acá de restaurantes que tienen karaoke que tienen animación musical en vivo está Jimena aquí nosotros después vamos a dar los teléfonos como para poder dar eh, ella tú te consteas solo tu, tu estudio Eh sí, o esa con la ayuda del Estado. <risas> ah, con la ayuda del Estado, entre pues, comillas, claro. con comida. Claro. Y sí, con el crédito aval y además porque tengo muy buenas notas me becaron este último año con beca alimenticia y de arancel de lo que me restaba. Ay, ah, qué, qué bueno. Gracias. Así que bueno, todas las todas las empresas gastronómicas, restaurantes por ahí y o PAP que que tengan alguna posibilidad de poder darle un, una cabida en, lo, en el ámbito musical porque es muy talentosa Jimena una digna representante de Puente Alto ahí en The Boy Chile ¿Cómo estuvo la experiencia de estar con Nicole, con Álvaro y con Fonsi? Bueno yo a elegí tocar. a Fonsi, me quedé con Fonsi y son unos unos artistas muy humanos, yo creo que todos ellos son muy cercanos, después tuve haciendo la práctica en la agencia Vieja Escuela, donde estuvimos con la con, con todo lo de los 33, la película donde de invitados fueron ellos estuvo la Nicola, Álvaro Franco Simone, y se acordaron de mí y abrazándome después de haber estado en el programa y eso demuestra que son unas personas común y corriente humana que sin embargo, el poco tiempo que nos conocimos se agarraron los el el cariño y y valorizan lo que tú eres como persona y como artista que okay, bueno un, uno los, los, al verlo en televisión uno los crece semi mi dioses uno los creen alcanzaron claro, como y... si no fueran de carne y hueso y en realidad son son como tú y yo y son lo más amoroso que hay tratan imagínense ellos trabajaban más de 12 horas diarias se quedaban en el programa de las 7 de la mañana hasta pasado las 12 de la noche y siempre con una sonrisa en la cara Entonces, era, era eh, o sea gratificante trabajar con ellos, porque te recibían siempre con una sonrisa, siempre con el mejor ánimo, aunque estuvieran cansados. Oye, me va a una duda. Como como eh, televidente, uno veía que hacían ensayos, pero obviamente pasan una, una ínfima claro. eh, visión de lo que se hace, pero cu cuéntame la nuestras tiendas, ¿es eh, eh, bueno, te enseñan cómo modular, no sé, clases de vocalización...? Fonsi, en ese caso, cuando tú elegiste, ¿te hizo, te ayudó algo en eso? O sea, hubieron, las canciones las la decidían ellos, por lo mismo ellos te enseñaban a hacer bien esa canción, Destinábamos, eran tres o cuatro semanas antes de la presentación, en el cual nosotros íbamos dos veces a la semana a ensayar Y ellos claro, te decían, en este coro trata de hacerlo así, y usa tu diafragma, y claro, te enseñaban quizás modular, usa este tono, sube, baja Entonces me ayudaron bastante a hacer bonita la canción en sí, también sola como con mi otra contrincante Ah, qué bueno, una bonita experiencia Bueno, Increíble. y como te contaba Jimena, vamos a estar comentando la parte política, la contingencia política nacional y, y, y, y de Puente Alto uh -huh. y obviamente con mi amigo animalista Iván Videla Sáez que, que es técnico veterinario universitario y ahí vamos a hacer alguna consulta parta pues amigo, parte usted con, ¿Sí? con el tema bueno, importante que Luis, tiene. te quiero hablar de un tema que se llama factor híbrido o mejor dicho el mestizaje de, de las mascotas. ¿Ya? Primera pregunta que te voy a hacer un, como dato anecdótico. ¿Hay gato mestizo? ¿Crees tú? Eh, sí, po. error. Todos los gatos son de raza. Vamos wow. a hablar principalmente <risas> de perros, por eso o sea no, no, son... de perros mestizos voy a hablar sobre el factor de beneficio, digámoslo como beneficio de que de tener un perro e, e mestizo en ciertas zonas Oye, pero sácame una duda, porque me, me desayuné con lo que me acabas de decir. O sea que los gatos son monógamos. No, todos son de raza. Todo gato que hay en Chile, en cualquier parte del mundo, es de raza. Primero se habla de doméstico de pelo corto y doméstico de pelo largo. Después viene el tipo Rex, Tavi, kobe e Oriental. Ejemplo. A ver, pero, pero espera, espera, espera. espera. Para pa, pa no marear sí. a la gente, y, y yo porque yo creo que tratar de interpretar a la gente que está escuchando o sea si, por ejemplo, si yo tengo un gato persa, con una gata angora, eh, y se cruzan ya ¿qué lo primero que, vemos no si es de pelo corto o pelo largo vamos a ver, supongamos es un pelo corto, vamos a decir un doméstico pelo largo un, si sale persa y una angora vamos a decir que es como tipo tabi más menos, porque es como más gordito es más rechoncho a lo mejor ah, ya, ya. y tiene esas características es como que se le va nombrando eh, tipo tanto, tanto, tanto cuando no es un, no tiene un pedigrí que diga es tal raza se habla como gato de raza doméstico pelo corto, doméstico pelo largo y después se le, lo especialista en felinos, porque yo no soy sí, especialista sí, sí. en felinos, Lina Sanz gaya, eh, doctores de esa de esa índole te dirían si, sí, es de tal raza Entonces lo que nos vamos a abocar más que nada es al Canis Lupus Familiaris, o sea al perro Al perro Voy a hablar de los distintos grupos de raza que hay, vamos a hablar algunos grupos de raza que existen Y de esos grupos de raza les voy a decir, a lo mejor de dos principalmente, que son los que más domino Vamos a hablar sobre algunos problemas que se le pueden producir al sobrecruzamiento de estas razas Y por qué hay razas de perros también porque hay un fin que hayan razas de perro pero también el beneficio de tener el perro mestizo. Ah, ya. Yeah. Oye, eh, ingresando al, al tema, yo te, te había mandado más o menos lo que, a, lo que íbamos a conversar en la parte en la parte política, y hay una cosa súper importante, a mí me interesaría a, a ti como joven, como joven de acá de Puente Alto, porque la adhesión a, los, a las marchas y a, la, a, las, a los paros que hacen los jóvenes estudiantes, la adhesión es harta es muchísima, pero yo les paso la cuenta definitiv sentido a los, a los dirige a los dirigentes estudiantiles que eso no lo traspasan en la urna porque se quedan en, en la protesta se quedan en, en la marcha pero no no eso no se representa en los votos y qué es lo importante porque claro si bien es cierto tiene su opinión tiene pero no no la, no la representan en la urna donde para poder realizar los cambios eh, hay que votar Porque si, si uno no vota, eh, va a seguir siendo el, el círculo vicioso de los mismos de siempre, el duopolio que no, como nosotros los progresistas decimos. ¿Cómo, ¿Cómo tú como joven puedes hacer un llamado para que la gente se empodere, eh, y sean protagonistas y participen en, en, en, en las urnas, en la votación Bueno, yo creo como también metía en el ámbito de la política, siempre me ha gustado y desde el 2006 que yo iba en séptimo básico, he ido a las charlas de progresistas, etcétera. Yo creo que si sí, yo creo que aquí todos los que participan para las marchas y la contra la lucha es porque en verdad quieren un cambio para Chile. Y como tú bien dices, si no van a votar, no va a haber cambio porque aquí del entre comillas el 17 los 17 millones de personas que viven en Chile, solamente cuánto, el eh, la décima parte, el 20% de los chilenos son los que votan. Exacto. Entonces, ¿y quiénes son esas personas? Las mismas de siempre como dices tú. Entonces, no. si yo hoy no voy a votar y, y para poder hacerlo, para poder ver un cambio realmente en nuestro país, hay que votar y con la mejor decisión. Entonces, vamos a, ahí, reci, ahí recién vamos a ver la gran mayoría de Chile optar por una buena decisión si no lo hacen no van a haber cambio no, y la lucha va a quedar ahí en nada exactamente ese, ese, ese es la gran dime Iván y uno de los detalles que yo creo que tuviste también es que la gente los jóvenes principalmente no, no querían votar por el tema de que nos sentían representados en su forma de pensar a gente claro. duopólico o no uh -huh. y también muchas veces se han visto frustrados al ver que han salido leyes las cuales después el tribunal constitucional las manda para abajo sí pues es una de las grandes trabas que tiene cualquier gobierno nosotros si llegásemos a ser gobierno espero que ahora en el 2017 marco pueda llegar a a a la moneda también vamos a tener la misma trabas y si, si no logramos hacer la asamblea constituyente y hacer los cambios que se requieren a la constitución política que nos rige la carta magna que nos rige Eh, y derogar, el, sacar el Tribunal Constitucional, que es la traba que tenemos nosotros, eh, todos los gobiernos que han pasado. Porque cuando uno impulsa algún algún gobierno de izquierda, sobre todo, trata de impulsar algún cambio, la UDI y Renovación Nacional te tiran encima el Tribunal Constitucional y chao ley. Entonces hay muchas cosas que, que hay que cambiar. Y es por eso que es súper importante las medidas, por ejemplo, que están promoviendo la Comisión Engel la comisión en eh, son medidas de, de, de, de ética como para poder limpiar un poquito el poder el poder el poder legil, el poder, legil, el poder, de, el poder de, de la cámara de Diputados y la cámara de los senadores porque están muy mal vistos han, han pasado tantas cosas tanto tantas, tantas, tantas cosas extrañas que, que hemos ido sabiendo últimamente como el partido derackby claro, que los senadores se van ahora un último, hay un, un diputado que, que, que fue a París, a Parcial exactamente, pasear. con su asesora entonces y con una carta eh, oficial que sale, que pidió permiso para un, para un viaje oficial entonces, ante todo este tipo de cosas es bueno que, que exista esta comisión Engel que haya dicho estos 15 medidas y una de las medidas que, que ya el mismo Congreso ya le hizo maquillaje que se decía de que Se tenían que reinscribir todos los militantes de los partidos para limpiar el padrón electoral. Porque obviamente eso... Eh, eh, a ver, para que la gente entienda. Cada partido, mientras más militantes tenga, al momento de, de, de la repartición de, de lucas para el proceso de elecciones, son más lucas que reciben. Y además como se miden como partido. Si el partido es, es grande, los tiempos y minutos de propaganda electoral, por ejemplo, también son más, más altos. Entonces... Como están inflados, hay que hacer una reinscripción, pero los, los senadores y diputados ya le hicieron maquillaje y dijeron que aquellos que no se reinscribieran que fueran eh, colocarlos como como suplentes, pero no eliminarlos. O sea, igual igual o sea sería lo mismo, porque no los van a eliminar. Entonces, ¿qué, ¿qué te parece a ti que todo este tipo de medida que uno el gobierno trate de impulsar ellos traten de, de bajarlo para que no para que siga lo mismo pero siga lo, lo, lo mismo que está actualmente mira yo estuve investigando harto sobre la comisión de en y Bien. yo creo que es muy importante que la gente de aquí de puente alto y de todas las comunas y de todo chile sepa de qué se trata esto porque es súper bueno yo creo que tiene hartas cosas interesantes que que nos sirven como ciudadanos porque todos como ciudadanos tenemos derecho a saber estas cosas por ejemplo está eso lo que acabas de decir tú también está el hecho de de la puerta giratoria, de también sobre los diputados que tienen que cometen algún crimen sobre corrupción, que no pueden volver a postularse. Y que también ningún pariente cercano de ni primer grado ni segundo grado puedan volver a pueden postularse a un cargo público. Y que también si un senador o diputado que haya cometido algún, algún crimen no puede volver durante un año a trabajar en una entidad privada. Entonces son cosas que quizás suenan con palabras grandes que quizás algunos no entienden pero son cosas importantes que pueden hacer un cambio en chile que pueden hacer un cambio de lo que vemos ahora de esto mismo de que se van al partido de rugby que se va que son cosas que no deberían pasar porque si tienen que si un diputado un senador tiene que hacer su trabajo tiene que hacerlo bien como todos los chilenos lo hacemos sinceramente y poniéndose los pantalones si están ganando una millonada de plata porque no por qué no hacer el trabajo bien y dejar de mentir ¿Cachai? Entonces yo creo que esta Comisión Angel Podrían hacer esto, estos mismos videos Que se hace también en el Partido Progresista Donde se explica explícitamente Con dibujo, con pera y manzana Y que donde la gente realmente entiende Se puede hacer con esta Comisión Angel Para que la gente pueda no ser ignorante del tema Y, y ponerse al tanto De lo que está sucediendo Y apoyen lo que está basando eh, Encuentro que es muy benéfico Para nosotros los chilenos Y que debería de verdad Cambiar pero es súper importante lo que acabas de decir porque nosotros acá en el programa lo hemos dicho muchas veces y de hecho estamos tratando nosotros y tú lo bien lo dijiste acá en el comunal estamos tratando de hacer videos explicativos para que la gente para que la gente entienda por qué es importante votar, qué es lo que hace un senador, un diputado, cuál es la labor de un concejal, cuál es la labor del alcalde, que la gente no lo sabe, o sea, elige Y elige a lo mejor a la persona que no es idónea porque no, no tiene las capacidades o el expertismo para poder desarrollar ese cargo. O muchas veces lo eligen porque van a la feria y te regalan un regalito, claro. Ahora, pero dentro dentro de la comisión que también dice que están prohibidos esos regalos. Entonces, todo ese tipo de cosas, que las artimañas que se utilizan, la gente que está que está en el poder y que tiene las lucas. Eh, oye, había gente que les pagaba la, las cuentas de luz del agua y ya, pues yo, sí. yo voto por usted entonces. Es, todo ese tipo de cosas ahora está tipificado como cohecho y tiene pena, penas de cárcel. Entonces, eh, es súper importante lo que tú vas a decir. Sería súper bueno que el gobierno, yo hago siempre un llamado a que bajen la información. Acá, en, a todo nivel, a, a nivel eh, gobierno central y gobierno comunal. Porque hay muchas cosas que, que acá, en, en la misma comuna, hay cosas y beneficios que la gente tiene y no lo sabe que los tiene. Exactamente. Entonces... ¿Por qué no informar? Hay hay radios, están las radios comunitarias, está el diario, cosas o, o los mismos concejales que le puedan bajar la información a la, a la gente de la Unión Comunal o de las juntas de vecinos y no se hace. No se hace. Si uno se mete y e investiga puede conseguir las cosas, pero ¿por qué no entregar la información? Sería súper importante lo que tú dices que estas estas esta comisiones estos 15 puntos que la comisión que está proponiendo deberían hacer los deberían eh un video explicativo como que claro. que la gente lo entienda y que el, el, los senadores y diputados se vean obligados a decir chupa, la gente sabe que, que si yo no hago esto de la comisión Engel me van a pasar la cuenta, o sea, para que sea un poquito un poquito más ponerle la pistola en el pecho al compadre que está tratando mal que está haciendo la pega mal, decir pucha, es, es el momento de cambiar porque puede ser a lo mejor que haya cometido algún horror y que sea un buen miembro, un buen elemento en, en, en la Cámara de Diputados que haya puesto... Buenos, buenos proyectos que beneficien a, a la comunidad pero no lo sabemos claro ahora me hiciste recordar otra cosa un punto muy importante acerca de la Comisión Angel que dice que los diputados solo podrán ser reelegidos dos veces y los senadores una vez para que no se vea lo que hemos visto en otros gobiernos que pasan 10 años con la misma persona los 10 años la persona llenándose los bolsillos de plata sentado, durmiendo y además durmiendo, <ríe> Que después pegan a beneficio para, para el mismo Metiendo las, las mismas empresas Que trabajan para los agentes gubernamentales Claro Que muchas veces se ha sabido que ha pasado uh -huh. Hay casos, pero antiguísimos En MOC En distintas en distintos lugares Que tenían gente Que decía, ah no, es familiar de Juanito Pérez de Que está de Que es primo del Tal que es Diputado entonces a él lo dejamos y a veces habría un proceso trucho, de, un falso proceso de postulación y después se sabía que de ese proceso de postulación quedó tal persona que coincidentemente era familiar de esa persona y eso pasa mucho yo creo Sí ahora hay hay cosas súper importantes, por ejemplo lo que, lo que estábamos tratando nosotros de, de, de promocionar acá como comunal de Puente Alto, de los progresistas de Puente Alto es que los diputados y senadores pudieran dar cuentas públicas sería súper importante porque la gente no tiene el canal del cable como para ver cómo vota un como vota un diputado, cómo vota un senador no todos tienen la, la posibilidad o simplemente no, no lo ven nomás porque no quieren verlo que no les interesa porque está tan tan desprestigiado la, la, el, el, el tema político que no está ni ahí la gente pero super, sería súper importante que por ejemplo saber si sí, el el diputado pérez o el diputado andrade que que nos representan en esta en esta zona qué ley amplio han, han promovido en beneficio de puente alto o, o, o, de, o de, lo, de los chilenos pero no sabemos a claro. cuántas sesiones han asistido, a transparentar la faltado? información, claro. Exactamente, eso que den la cuenta pública de su gestión en el en el mes y, o en el semestre o y en a el favor año de que han votado también, ¿Ah? ¿pa? A favor a favor de que han votado también, porque muchas veces Exacto. hay Exacto. leyes que nos importan a muchos y no han sido elegidas. Exacto. Claro. Exacto. No se, sería súper importante. ¿Qué te qué te parece a ti esa, esa, esa posibilidad de que ellos puedan dar una cuenta pública que estamos no están obligados. Por, por ley no están obligados, pero sí, ¿qué te parecería si, si fuera eh, quisieran ese ejercicio de transparentar su, su actividad? ¿cómo, ¿Cómo lo han hecho? Yo creo que sería un, una, un muy buen ejercicio por dos cosas, porque así la gente, si lo hacen bien, si hacen si votan por leyes que nos benefician a, noto, a nosotros, y si votan por proyectos que, que benefician a la comunidad, así la gente se da cuenta, ah, sí, está bien, elegimos bien. En cambio, si nos damos cuenta que están haciendo cosas que en verdad no nos benefician o que no nos incumben a nosotros que hacen cosas nada que ver a nuestra comunidad, eh, nos damos cuenta de que en verdad hay que cambiar nuestro voto. Hay que cambiar y que eh, otra persona que tenga otra visión, que tenga una mirada más fresca, tome tome el cargo en base a esto mismo hay una cosa súper importante y que de acuerdo al, al al discurso que dio la presidenta en base al, al proceso constituyente que se, que se inicia luego eh, yo estaba entrampado en que iba a ser el, el, la cámara de, de diputados y la cámara de senadores que iban a, a, a en definitiva a decidir qué qué que como se llama a ver ¿Cómo es la palabra, la palabra exacta? No, no, no. Si lo que pasa es que se supone que van a haber cabildo, se va a hacer una, una nueva constitución y va a ser el senador que va a decidir entre la actual o la... o si le hace modificaciones a la que la ciudadanía supuestamente, entre comillas, haría. Entonces, no me parecería mal en el sentido de que sería el próximo parlamento, no este. Es, esa es la gran diferencia, porque yo pensaba que era el, el actual. No, sería el, el próximo parlamento sería el que elegiría y optaría por la nueva constitución, entonces si nosotros somos capaces de poder eh, lo que comentábamos antes Jimena era si somos capaces de poder votar votar a conciencia, votar por buena gente y, y si estamos bien representados en base a lo, a lo que estábamos diciendo estaría bueno que a lo mejor el, el congreso lo pudiera elegir, pero no este congreso que está viciado y está y está maleado y está super visto que han hecho las cosas mal, que no ¿Qué? han hecho las cosas transparentes Luis Quedaría una, una misión Para lo que es progresismo De poder empoderarse De lo, las necesidades de la gente Para representar ese futuro Senado Y esa futura Cámara de Diputados La cual tendríamos que estarnos preparando Y muchos ya sé que están preparados Para asumir un puesto En el, en el Congreso y en el Senado Para hacer propiedades y luchar para la nada más y nada menos que la AC, asamblea constituyente exacto así que él para el 2017 que son las elecciones de de los diputados y senadores y presidentes y los core por eh, sería importante que, que que marco si Dios quiere y nos va bien y de acuerdo a las encuestas todo lo que ha lo, lo, lo he hecho último Eh, sería el próximo presidente de Chile, ¿de acuerdo? Si fuera hoy día, sería el próximo presidente de Chile en base a las encuestas que... la última que ha salido. Y sería importante que hubiera un parlamento progresista. Porque tenemos que tener un parlamento que apoye las propuestas de cambio que nosotros vamos a presentar, pero si no, sería lo mismo, porque estaríamos igual chocando contra lo mismo Así es. Yo creo que un punto también que me mandaste es sobre la democracia. Y, y, y envolviéndolo en el mismo tema del parlamento, yo creo que la gente... ...no sabe muy bien lo que es la democracia... ...porque para ellos la democracia es... ...yo puedo votar por quien quiero que sea mi presidente... ...yo puedo votar con quien, por quien quiero que sea mi alcalde... ...pero eso es una décima parte de lo que es la democracia... Uh -huh. ...o sea, si creamos, si se aprueba... ...la asamblea constituyente... ...y, y se puede mezclar con el gobierno... Y, ...o sea, me refiero a que tomen en cuenta... ...la opinión del pueblo... De los quizás dicen que no son son no son representantes pero es como la, la, la voz del pueblo la, lo que quiera lo que lo, lo que necesita la voz chilena eh, y que se tome en cuenta para el gobierno se pueden hacer muchas cosas eh, para el beneficio de todos nosotros como ciudadanos no tan solo decidir quién va a representarme o no y hasta ahí no más llega sino que tiene que ir más allá de tomar decisiones en en todo o sea Eh, ¿Qué va a pasar, quizás, ejemplo, con el cobre, que la Asamblea Constituyente, como, como voz chilena, tome decisiones también y, y pueda opinar de lo que quiere y lo que, lo que en verdad necesita Chile? Claro, que por ejemplo, en ese mismo punto del cobre, por ejemplo, el 10% de, de, de las utilidades se van a la Fuerza Armada. Entonces, a lo mejor, si la Asamblea Constituyente y el pueblo así lo quiere, que en vez de que se vaya a la Fuerza Armada, se vaya, no sé, a educación, a la a salud, a la educación o sea así tiene que ser. A la salud. Exactamente, así tendría que ser. Entonces, es por eso que es súper importante la Asamblea Constituyente, porque tú bien lo dijiste, somos nosotros los, los pobladores, los ciudadanos, los que vamos a elegir qué cosas queremos, qué cambios queremos. Sí. Y nosotros tenemos la potestad para elegir al asambleísta, que, que sería la persona que nos representaría y que, y que llevaría y anotaría, ¿cierto? Todo lo que nosotros decidamos como... Ahora, no sé si irá a hacer eh, comunal, si va a ser regional, si va a hacer eh, la, la forma de cómo va a hacer, eso todavía no está claro. Pero sí sería súper importante que fuera una asamblea constituyente porque es la única, la única que tendría validez y tendría representatividad del ciudadano. Y ahí tendríamos un poco más de democracia en Chile, porque así tomarían nuestras opiniones válidas, entonces tendríamos mucho, yo creo, mucho más libertad de expresión. Exacto, y eso sería acá también en el gobierno local porque en el gobierno local también a nosotros no se nos hacen consulta de, por ejemplo, si queremos o no queremos no sé eh, tachos de basura, porque están regalando tachos de basura, si queremos o no queremos plazas, si queremos o no queremos... O sea, sería súper importante que quieran, ¿sabes qué? Eh, queremos ver el ámbito de la seguridad que el alcalde diga, sabe qué? con sus concejales vamos a hacer un, un plebiscito ciudadano para ver qué hacemos en seguridad, ¿qué les parece? arte Y que la gente decida Sería súper importante que la gente decida qué es lo que quiere el ciudadano para Puente Alto. Exacto. Porque eso lo no pasa. Las decisiones se toman a puertas cerradas en el consejo y listo, hagamos esto y se hace. Pero ¿por qué no le toman el parecer a la gente? A la gente del, del, del diario vivir de Puente Alto. La gente hace la comuna. Exactamente. Oye, bueno, y, y hemos tocado varios temas, pero vamos es súper importante tu participación aquí y, y obviamente como cantante te vamos a pedir que nos cantes una cosita. Mm. Así sí, que, en, ah, en la... que los estarán disponibles para que o sea un voz. dato igual o sea yo además de ser cantante me apasiona cantar es lo que yo más amo pero yo soy publicista y el sueño más grande que de mi vida desde que tengo su razón yo creo yeah. eh, es trabajar en campañas políticas está entonces ah, yo mira. quiero trabajar en eso porque quiero ver a un chile distinto quiero uh -huh. quiero ver igualdad quiero ver no más corrupción de verdad, yo tengo una visión muy amplia en ese sentido, un corazón súper abierto, eh, con tal de que esto funcione y si, yo siempre he dicho, quizá no pienso ser Presidenta de Chile, pero si tengo que hacerme una campaña a mí para dar un cambio, lo voy a hacer No, bienvenida, tú sabes que las puertas están abiertas eh, tú eres una, una progresista más eh, y la idea principal es que Todo esto que tú estas aspiraciones que tienes y es bueno que, que como joven tú tengas la, la voluntad de, de poder hacerlo y tienes la expertise porque tienes tienen los conocimientos como para poder hacer algo importante los cambios que se requieren así que no bienvenida y, y, y tenemos tenemos nosotros candidatos aquí que, que necesitamos apoyo para, para poder hacer una buena campaña y, y, y obviamente ofrecer nuestro trabajo a la comunidad nosotros somos candidatos somos precandidatos, precandidatos a ajales concejal. Así que... ¿Tanto Luis? ¿Luis? Está, está, ¿Cómo iban? Está Rafael Catalán, está Carlos Cartes, Exacto. está Iván Videga y está quien Habla Luis Jiménez, que somos precandidatos a aconsejar para las próximas elecciones municipales. Así que sería espectacular tenerte ahí como aliada ayudándonos a esa campaña. Uy, oh, yo de... sí, me encantaría. Ya bueno. pues, y vamos, vamos con nuestros socios colaboradores, pero antes... Jimenita nos va a deleitar eh, con una canción que se llama Quiero verte más de Francisca Valenzuela. Está en consulta Dental Pavés Limitada. Va tan tranquila por la calle. Y va tan tranquila por la calle. Sin saber que venías tú. Y va tan tranquila por la calle. Sin saber que vendrías tú. Con tu mirada, tu caricia, tu sonrisa tú. Aunque tengas otra pendiente quiero verte más aunque sea físicamente quiero verte más pendiente Quiero verte más Y aunque sea físicamente Quiero verte más Y aunque excelente, excelente <risa> en vivo y en directo resfriada y todo, Exacto, pero algo se miedo. hizo <risa> muchas gracias oye, ah, sí, eso eso es súper importante ¿eh? eh, después de los moros refriada, en 1900. refriada y todo salió espectacular <risa> muchas gracias eh, querido radio, radio Escucha de Puente Alto, si quieren interactuar y dar su, su opinión sobre esta versión especial que hizo Jimena Sancho de, de la Eh, ¿cómo se llama la, la niña que canta? Francisca Valenzuela, Francisca Valenzuela una gran también cantante nacional bien, ¿eh? también uh -huh. que llame llame al 2872-7871 2872-7871 y puede interactuar con Jimena y con nosotros los panelistas para que pueda dar su opinión, si hay algún ya lo dije, si hay algún pub algún restaurante que necesite y que pueda darle la oportunidad a Jimena que muestre su, su, su talento y obviamente por algunas luquitas para que ella pueda seguir pagando su educación Bienvenido a así que los micrófonos están abiertos, la, las líneas están abiertas para que pueda llamar, repito, 2872-7871. Nos vamos con nuestros socios colaboradores y volvemos con Jimena Sancho, Iván Videla y su servidor, Luis Jimena Faldarrama. <risa>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 ¡Es tu centro comercial! A pedido del público, la agrupación Enlazos de Pirque tiene el agrado de invitarlo a usted para el día 25 de octubre al primer evento de Con Cuecas Florece Octubre. Este evento se llevará a cabo en el Callejo La Higuera, 148, Camino del Río Clarillo, Pirque, de 12 a 21 horas. Durante toda la tarde se interpretarán Cuecas en vivo, acompañados de una exquisita gastronomía y artesanía. Y vámoslo, a tiro mi alma con la cueca el guaso. Adhesión, solamente dos luquitas y medio. ¡Nos esperamos! Venga a pasarlo bien, este día domingo 25 de octubre, al primer evento con Cuecas Florece Octubre. Recuerda tomar la micro 978 Río Clarillo. Venga a pasarlo bien. ¡Venga a disfrutar! Domingo 25 de octubre, con Cuecas, Florece Octubre. Tejidos Madrid, Persa Balmaceda. Tejidos a crochet, palillos y telar. Vestidos, chalecos, ponchos, ropa con diseño.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 seda 56 está el Persa Balmaceda y en su local 36 ofrecemos para ustedes. ¿Deseas cambiar la imagen de tu local? ¿Deseas una imagen fresca y renovada para tu negocio? Pues bueno, yo tenemos la solución Woody Art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 ...está a tu disposición... a ah, si la radio Puente Alto... ...exige un 10% de descuento... ...en tu primer trabajo... ...ya lo sabes... ...Gudiard... ...la solución que tu negocio estaba esperando... ...para que su automóvil funcione... ...como siempre soñó... ...visítenos... ...somos repuestos de Automóviles Clavero... ...lo esperamos en Avenida Conchitoro... ...esquina Genaro Salinas... ...tenemos...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 te atenderán en su WhatsApp más +56 9 968 77782 o directamente en su Facebook Goodie Art. Ya sabes, Goodiar Soluciones Gráficas está a tu disposición. Ah, Silencios la Radio Puente Alto exige un 10% de descuento en tu primer trabajo. Ya lo sabes, Goodiar. La solución que tu negocio estaba esperando. entretenimientos toby abierto de lunes a sábado horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados atendemos de 10 a 20 horas todos los jueves y viernes sorteo de... buenas tardes ya estamos de vuelta con su programa cultura cívica progresista siempre con la cordial y sapiencia de mi amigo animalista Iván Videla Saez Y nuestra gran invitada que ya nos delitó con una canción Esperemos a lo mejor si, si quiere cantar Increíble, otra Increíble, una a gran si, canción Para ¿no? si, poder, poder si escuchar alguna canción otra. <risa> Si te supiera alguna de Laura Pausini oh. Y lo bueno, lo buenísimo Iván y, y te lo digo abiertamente, públicamente aquí en A ¿Sí? micrófono abierto Que es bueno que, que una joven eh, Que tenga un talento tan tan lindo como cantar Y además tengo opinión que, que, que es súper importante porque hay, hay muchos jóvenes que, que lo, lo que decían delante que reclaman pelean, pelean, pero no tienen ni opinión y no la expresan y, y en ti se escucha súper lindo que una joven eh, se expre como tú te has expresado porque tienes conocimiento y eso, okay. eso es importante exacto amigo dígame hablaste algo de las razas nómbrame nombrame los tipos de raza de, lo, de los caninos el en, en, en base este de los mestizajes de lo híbrido algo así sí. dijiste es un, es un tema Primero ah. te quería hablar sobre que las razas, son eh, según la FCI, nada que ver con la PDI, por si acaso, F yeah. FCI, la Federación Sinológica Internacional, es la que te ayuda a clasificar los perros como razas. Para clasificar un perro como raza, primero, tienes que tener un linaje de varias generaciones anteriores, hasta Tatara Nieto, por decir, en las cuales... Vas a decir Tienen las mismas características Tienen los mismos comportamientos Se puede aprobar en raza Y primer tip ¿Cuántas razas chilenas hay amigo mío? Una No Hay dos Va ¿Cuál es la otra? <risa> <risa> ¿Cuál es la otra? Pero, a ver, ¿cuál es la primera que tú conoces? El Fox, no son Fox, Fox Terrier Miniatura El chiquitito. El chiquitito Exacto, chiquitito Fox Terrier yeah. miniatura chilena. ¿Y cuál otro más? ...que fue aprobado hace más menos dos años y medio sí, atrás. Sí, sí, es, es nuevecito. Y hay uno que es del grupo 1. Cada raza, primero, se divide en grupos. El primer grupo es uno de mis tipos favoritos. ¿Te imaginas cuál será? El grupo pastor. Dentro del grupo 1 se encuentran los perros pastores... ...que son los pastores alemanes, etcétera... ...y adoptaron solo eh, adoptar los boleros excepto a uno que es el bolero suizo porque pertenece a otro grupo por otras características después viene el grupo 2 que son los tipos pincher, schnauzer y perros molosos como los perros molosos se refieren a perros grandes de gran musculatura como los pitbull y los doberman y los pincher eh, y, y los pincher por decirte estos perro pequeños que encuentran ¿Te acuerdas que hay, hay visto a veces su Doberman miniaturas? Sí. Ya. <risa> <risa> estar, selfie. selfie. Claro. <risa> y corta el hilo de la línea. Bueno. Entonces, como te iba diciendo, existe ese grupo que es de los Los Doberman? De los Doberman, uh -huh. el grupo 2. Tenemos el grupo 3, que son los grupos Terry. Y los grupos Terry, aquí encontramos el Terry chileno o el Fox Terrier chileno. El perro que se asocia a la caricatura con Verito. Ah, okay. Después tenemos el grupo 4, que son esos perros que están como de moda, que son chiquititos, patitas cortas. Como los maltés? No, no, no, los Yorkshire. Ah, ya. Yeah. Los, los salchicha. Los yo tengo muchos amigos que tienen salchicha. Sí, ver, se agrupa con el grupo Terrier. Mhm. Uh -huh. Después vamos al grupo 5 que son los perros ancestrales y los speed, Todos esos perros milenarios como Alaska Malamute, el samoyedo, el perro de faraón que muchos lo confunden con el Doberman. El Doberman, sí. Que lo confunde mucho con el Doberman, pero el perro de faraón es mucho más musculoso. Es más estilizado y por la cantidad de años que viene del tiempo de Egipto que lo toman así. Tanto que lo toman como uno de los guardadores del... Lo tomaban... Es muy parecido a la Lubis. Por eso lo adoro mucho. Claro. Ayer vi una película de un Doorman. El sí. Mar Maduk. <risa> Mar Maduk. Bueno. Y así van los grupos. Eh, ya vamos en el 5 y como un extra que quiero nombrar. Uno que dependemos. Se depende arte que es el grupo desahuesos yeah. para que quiero hablar tanto de los ahuesos todas esas razas de grupo es porque quiero hablar de lo de un, un uno que está como excluido de esto pero es como una de las mejores raz, razas me van a matar algunos pero es una de las mejores razas que existe bajo un estudio británico que salió uh -huh. que sobre, sobre el cruzamiento de estas mismas razas le estaban dando algunos problemas y se le están acentuando algunos problemas que podían asociarse a ciertas razas como el pastor alemán la desplaza de cadera esa si sí, es verdad oh, mi pueblo tiene un oh, el, pastor alemán el, el, y tiene el, problemas como a las piernitas las caderas y sí. los dutchkown también pueden tener algunos problemas a cadera los pulm muchos problemas oculares yo tengo un pulmón que recogí que es ciego es ciego, lo abandonaron por ciego y en pésimo estado el hecho es que creo va a ser un llamado porque mucha gente vota perros botas de perros que son mestizos porque se cruzó la perrita con otro perro y sale mestizo que es mejor señores y señoras tener un mestizo porque eso les garantiza una mejoría de la genética en el sentido de que esos sobrecruzamientos y esas enfermedades que podríamos decir de índole genética van a van a romperse esas cadenas y van a tener nuevos enlabones que van a poder hacer perros más saludables aquí bueno ese, ese es mi postulado independiente de respeto mucho a la gente que busca un estilo un, unas características especiales, por eso sí hicieron la raza para tener características especiales como en el grupo de los en el grupo de los perros milenarios que te había mencionado ellos los perros el grupo 5 eh, tenemos el Alaska malamut que es un perro de tiro. No de que tú pegas un rufle, no, no. Por, por ser fácil, porque muchos me dicen tiro y me dicen, oh, ¿y ¿qué el es? El perro tiro? de tiro es el perro que te tira los trineos. Ah, en, ¿Qué, en ¿qué corre? Alaska, como el como esa competencia de Ayahu, que es la competencia más grande que se hace con perros, en la cual tienen que correr con alrededor de 3.000 kilómetros. ¿Los siberianos están en esa categoría? A, a toda Alaska, que compiten los siberianos, los alaskas malamud, eh, y dos subterráneos, sobre dos do subrazas o que ya están reconocidas por la FCI que son para eso. Y son grandes carreras. Claro. Oye, y volvemos volvemos al ámbito político. Polito. Político y, y sabemos que no. sabemos que <risa> <risa> nuestra amiga Jimena Sancho tiene tiene opinión. Sé que me gustaría Jimena como como joven de Puente Alto, como tú como tú vislumbras o como te gustaría tenemos un duende eh? no me, sí, quieren a a me quieren venir a pero ver me quieren venir a ver se abre la puerta sola me pasa cosa para pero esta vez la puerta 5 veces Señora se abierta la Turu, puerta la, la puerta y yo dejé adelante como en el sentido de que no entraran está Oye, toda la ventana no, cerrada no es que viene, sigue, vienen entraran... a, viene vienen a, ver a, sí. a ver a Jimena o cierra el nuevo y no, cierra el nuevo no, ya está, ya, sí, ya, entró, de, ya. De, de, jiménez ¿cómo, cómo cómo te gustaría jiménez volviendo volviendo ya la al a ah, miércoles otra vez ooooh ya no por la llave el como ojo el reporte te gustaría que que fuera el puente alto soñado el puente alto soñado yo lo veo primero con menos delincuencia un puente alto seguro y un puente alto más unido Yo creo que hay muchas eh, diferencias en puente alto en las zonas más apegadas a la florida como las zonas más retiradas me gustaría que fuera uno solo donde se hicieran actividades para todos incluyendo a todos lados porque por ejemplo yo estoy más apegada a la florida y básicamente a la plaza de puente no vengo nunca pero no es porque no me guste o porque tenga miedo no nada que ver sino porque quizás soy un poco ignorante de lo que hay en cuanto a información entonces me gustaría que fuera más cercano, más unido y que nos incluyeran a todos porque muchas veces hay beneficios para para el sector cordillera Puente Alto donde se hacen juntas y llevan de paseo a las personas de allá pero y qué pasa con las personas de la, del lado poniente entonces me gustaría que fuera más unificado Por y... Por ejemplo, el punto límite de Diego Portales claro supuestamente y ha pasado trágicamente ahora que me acordaste, Luis, que a veces han ocurrido accidentes y llegan los carabineros muchas veces y, le, y he visto que ha sucedido que a veces llegan carabineros de la Florida y dicen, "Ah, no podemos actuar porque el y suena cruel de eso, el cuerpo cayó para el otro lado de la no. calle y, y tiene que verlo la prefectura de Puente Alto." Claro. Entonces, igual eso ha sucedido mamá yo creo que mamá ya de un sentido humano porque un carabinero Eso que, que no quiere tener la pega no lo va a hacer pero si tiene sentido humano va a ayudar de todas formas hay muchos carabineros que tienen gran sentido humano y les mando salud y tengo de una familia de carabinero que, que han hecho se la han jugado por él por el país pero como también a veces estas órdenes que vienen de arriba que ellos lamentablemente tienen que hacer esas cosas claro. otra, volviendo al tema de también por ejemplo aparte de la unificación de más seguridad lo que a mí me llama la atención muchas veces es <ríe> lo que a mi me llama <risa> es un perro es un perro, algo está pasando aquí en, en, en, el, en el set Oye, aquí nosotros nos reímos pero están pasando cosas extrañas Eh, se abre la puerta cada rato, así que va, vamos a ver qué está pasando <risa> ahí nuestro animalista fue a investigar y fue a hacer una, una, un exorcismo bueno no? cierra ya y ahí a lo mejor yeah siga nomás Jimenita lo que me llama, me gustaría por ejemplo he visto que hay muchos beneficios y cursos gratuitos y, y cosas así, pero siempre dicen para personas que tengan hasta 13.000 puntos en la ficha sí, social ahí, y muchas veces si sí, son una gran parte de la comuna las personas que tienen esta ficha hasta el 13.000 puntos pero somos también otras partes que no tenemos los 13.000 puntos, quizás tenemos 14.000 puntos un poquito más Pero si sí nos gustaría ser partícipe de esta de estas comunidades y de estas actividades que hacen. Exacto. A ver, la municipalidad tiene muchos cursos, como tú bien lo dijiste, eh, alrededor de 180 cursos disponibles que son totalmente gratuitos. Y, y me desayuno con lo que me dices que están por porque yo soy dirigente social, dirigente de la junta de vecinos aquí de la Villa Bernardo Leighton y Tú vas a la municipalidad y pides el, el curso, a lo mejor el, el dirigente vecinal o la junta de vecino, a lo mejor no tienen junta vecino en, en su sector. Eh, eh, ¿No hay? Es que un condominio debe haber, pero no, no me siento ignorante sobre el tema. Pero por ejemplo, el, el ayer ayer estuve ¿Ya? viendo que iban a haber cursos de peluquería canina, pero pero para personas que solo tengan hasta 13.000 puntos en la ficha en social. ¿En la municipalidad? En la municipalidad. Qué raro que raro porque igual que el curso a lo que a, los, y a mí me llamas me gustaría mucho hacer ese curso y sí, porque a lo que son Ahí. cursos especiales que se consiguen eh, que son que que no están dentro, dentro de estos 180 que dividió que normalmente están que están no sé yoga madre repostería maniquí maniquí hay un cifrón doble albería lo y que fui a averiguar para tomar el eso eso está en base a sense Y a lo mejor lo, lo que dice Gimena a lo mejor también está en base a ese y, y ahí hay ciertos requisitos que hay que cumplir, uh -huh. que son distintos, a lo mejor a lo mejor el, lo que tú dices a lo mejor se encuadran dentro de esos que exigen algunos requisitos, pero los que yo digo, los 180 que están dentro de la municipalidad son no te piden nada, no, son cursos que están ahí y que están para que el, pero sí se se canalizan a través de una junta de vecinos. A lo mejor si no hay junta de vecinos en esa en, en, en tu, en tu en un condominio, ¿cierto? Sí. A lo mejor si no hay junta de vecinos en ese condominio que se puede crear porque hay muchos muchos beneficios que se puede ser un corte en el dentro de oposición un salón de en donde puede reunirse o ser lo mejor importante sí, si tenemos la... comité tenemos la ministra pues ah, que, que a lo mejor ahí pero yo nunca he hecho un ningún... día el comité es distinto al porque debe ser un comité de interno de la claro, verde como no, tiene que ser una junta de sino porque la junta de si no tiene eh, Person personalidad jurídica que está reconocida por la municipalidad y puedes postular a todos los proyectos que, que la municipalidad tenga o que la gobernación tenga y además todos esos cursos gratuitos que están hay ah, un okay. detalle, Dígame. que también a nosotros, tú que ya estás titulando ¿Sí? nos castigan nos castigan por titularnos, ¿cierto? sí nos la, gestaje, la ficha de protección social nos castiga por titularnos y por querer avanzar Muchas veces, de eso que te contaba el puntaje sense, o de donde sea que viene, el curso de soldadura yo lo iba a tomar por un fin de enseñar para llevar unos unos prototipos que tengo dibujado para hacer carros Oscar. para animales, para hacer la, las prótesis para animales. Y me vi atado de mano, todavía no voy a poder aprender a soldar, no encuentro quién me pueda enseñar a soldar, con el fin, nada más y nada menos que poder hacer mis carros y poderlos dejar a disposición de la gente bueno, eh, hay, hay varias cosas que, que se podrían y que se podrían hacer pero como digo, la, la información realmente es la que no se baja la, la información está pero no se baja la información claro. es, ese es uno de los grandes problemas de lo que hablamos a, a, al principio Jimena, es que no se baja la información puede ser que falta masificarla porque bueno, es, también me gustaría eso se masificara más esas informaciones que nos sirven a todos lo de la comuna de Puente Alto, donde quizás hay señoras que no tienen idea que existen estos cursos, exactamente porque no llega la información a, a su barrio, entonces yo creo que puede haber ahí, alguien que esté encargado de comunicaciones internas y externas en la municipalidad que se hagan cargo del tema. Bueno, ya estamos, yo bueno yo trabajo por la comuna, eh, no solamente en mi villa, en la Villa Bernardo Leiton, Tenemos ya próximamente la nueva Junta de Vecinos que estamos apadrinando con un concejal amigo con el que trabajamos acá en el programa, con Luis Canilla, en la Junta de Vecinos Cielo Andino. Y así también invito a la, a la misma gente de tu, de tu condominio que se pueda formar y nosotros vamos allá con, con, con Luis o, o con la Bernadita Pueblo Sandón, vamos allá y los organizamos como para, a, y ayudarlos a que sean Junta de Vecinos para que tengan todos estos beneficios de la municipalidad. Ahora me gustaría cambiar de tema, Dios. drásticamente tan tan tan, tan, tan. <risa> hablamos hablamos soberanamente o superficialmente de las cosas que que habían pasado con algunos de eh, diputados que que salieron uno que fue a ravi cuando fue el, el asunto del terremoto y que, y que se fue igual al mundial de ravi el otro que acabamos de hablar del caballero este diputado de la udi que se fue a parís y que supuestamente había pedido permiso para ir a ginebra qué es lo que es los datos que haya en ¿eh? eh, los datos que se, se subieron y están ahí están con el permiso Eh, con timbre y de la Cámara de Diputados, entonces, ¿qué le, ¿cómo se podría hacer? Porque ya hablamos que no existe, la, no existe la posibilidad de que ellos den una cuenta pública, pero ¿cómo poder hacerlo? Porque si tú faltas a cualquier trabajo, lo, lo mismo que pasó con el diputado Ricardo Rincón, DC, que dijo de que él en un día de lluvia que no quería ir porque podía pasarle algo en el camino, Y él se debía a su esposa y a sus hijas antes que una sesión de la Cámara. Entonces, un, un diputado o no senador que, que fue elegido para representarnos, él prefirió... Obviamente yo creo que cualquier cualquier ser humano eh, en alguna situación elegirá, optará. Pero él él optó ser diputado. Y él optó ser diputado de todos los chilenos, no solamente no. de su familia. Así ¿Qué es. Te, qué, te, ¿Qué te merece a ti esa, esa, esa, esa acción? Las, acciones, las tres que ya hemos nombrado. O si sea, yo creo que es una irresponsabilidad una responsabilidad porque como te dije anteriormente si tú tienes un trabajo tienes que cumplirlo y más si estás representando a los chilenos y uh, sean chilenos sean de, de la nacionalidad que sea el país que sea o sea tú tienes una responsabilidad enorme y y está representando los derechos y y peleando la igualdad y lo que sea y no puedes tomarte las atribuciones así como así dejar el trabajo votado y más encima mentir yo creo que es súper feo, es súper deshonrado y, y hay que tomar hay que ponerse los pantalones y decirme que ok y hacer las cosas bien o si no saben que yo no sirvo para este cargo eh, que lo tome otra familia claro, claro si eso, eso es una de las cosas y, y sería bueno, y, y vuelvo a repetir, sería bueno que la gente tome conciencia que, que se empodere, que sea protagonista y que salga a votar porque si no votamos eh, es lo mismo que votar por ellos, por los mismos Porque yo le estoy dando el poder que ellos decidan. En cambio, si nosotros nos juntamos, los pobladores, los ciudadanos, los, los ciudadanos a pie, como digo siempre, el, lo normal Exacto. de nosotros, que votemos. Si votamos, ellos no van a salir. El duopolio que está actualmente ya ya más de 25 años en el poder, 26 años casi, eh, donde ha habido alternancia, hubo un gobierno de derecha que estuvo cuatro años, pasó sin penes de la gloria. Eh, tenemos un llamado al aire. Sí, tenemos un llamado. Chata. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, con Nicolás. Nicolás, cuéntame. Quería hacerle una Jimena. ¿Jimena? Adelante, uh -huh. dele nomás. Hola. Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Eh, quería hacer tu opinión sobre los últimos dos presidentes, dando así, por el tema la política. como No te escucho muy bien. Y saber tu opinión de los últimos dos presidentes, volviendo al tema de la política. De los últimos dos presidentes, tu opinión. La opinión de los últimos dos presidentes, se está hablando de, de Piñera. Y Michelle. Y Michelle. Michel. Michel. Eh, qué profunda tu pregunta. <risa> no, pero ya, mi opinión sobre... Bueno, yo creo que en el, en el gobierno de Piñera se hicieron buenas cosas. Eh, independiente del partido que sea se, se vio un incremento enzá en en, quizá en, la, en, la, en lo que es trabajo en chile se vio un incremento también en lo que fue quizá la, la seguridad del país pero también se hicieron algunas cosas con falta de transparencia y eso fue yo creo lo que lo que más le molestó al pueblo y por lo que tuvo eh, también un, un, un muy bajo porcentaje de aprobación. Eh, ...y lo que está haciendo ahora Michelle... ...bueno, en el primer gobierno que tuvo ella... ...yo era muy chica... ...pero se vieron cosas súper importantes... Que, ...que hicieron que la gente la quisiera de nuevo... ...pero lamentablemente... ...desde un punto de vista... ...como persona, ciudadana... ...siento que el gobierno... ...no lo está tomando ella... ...se ve que lo manejan otras personas... Que ella solamente parece una vocera de gobierno que se pasea por el mundo y realmente en cambio se han visto súper poco a beneficio de los chilenos y siento que es momento de cambiar y por eso voten por marco 2017 <risa> ah mierda ya eh, con sí, pro, pro, proclamación y todo sí, por lo visto. ¿cómo, cómo bueno, te llamas bueno, amigo? Nicolás. Nicolás, ya, pues Nicolás ¿algo más? No, gracias, gracias. Ya, pues, ¿qué, te, y, ¿qué te pareció la opinión? No, está, está, está bien profunda lo que opina la mayoría de gente hoy en día pues. ¿Y tú qué, tú qué opinión tienes, aprovechando, al tiro? Ah, no, yo creo que la verdad que me gusta más Michel que Piñera pero creo que los dos salvan el, los cuatro años, no eh? y, intentan salir y que los partidos primero están atrás e intentan ganar ¿Y la Piñera próxima elección quién? ¿Pero ¿cómo? ¿Para la las próximas próxima elecciones? elecciones. Ah, uh, no sé, tendría que ver, pero vos bueno, me no <risa> Ya, vamos a conversar, ¿eh? vamos a conversar, <risa> amigo <risa> mío Ya, me un placer, por ya. estoy muy bien, hasta luego pero, pero. Bueno, hay hay bu buena la opinión, ¿eh? buena sí. y, y podríamos, transparente podríamos desmenuzar un poquito lo que, lo que acaba de decir Jimena Porque es súper importante que, como dije anteriormente, que, que, que una joven tenga opinión y que tenga una opinión bien fundada porque habblo habló cosas puntuales hablaste cosas súper puntuales y, y, y directo al hueso uh -huh. Iván, tú también eres, tú también eres, eres joven opina Díganme. opinas de la opinión que acaba de dar jimena respecto a piñero y respecto al gobierno actual de qué opinas tú bueno como tú muchas veces hemos hablado como los amigos que somos tú y yo Le dije que he, he conocido mucha gente del partido de Michell Bachelet, del Partido Socialista, como el señor Monte, al señor Nicanor Herrera, eh, concejales y diputados. Cuando vi a la Michell Bachelet como cuando inició su periodo como ministra de Salud, después ministra de Defensa, yo vi yo veía una persona fuerte, veía una per persona fuerte potenciada en la cual a mí me dio gusto y di mi voto la primera vez por ella cuando todavía no sabía de de marco un momento, tenemos un llamado ¿aló? ¿aló? ¿Aló? hola, estamos llamando de Movistar para que ¿Sí? nos... Ah, si, sí, propagando por Movistar, favor Movistar, ya, sigan amigo mío un... Un ente para veía ¿no? un, un, poten si claro. bueno, un potencial eh, veía un potencial en ella y, y le di mi voto como primero como joven de 19 de años en ese tiempo uh, yeah. <risa> eh, y, y le di mi voto para probar para saber cómo era la cosa ya estuvo bien algunas cosas le ...encontré al final que le faltó a comparación con el mandatario anterior de esa época que era Ricardo Lagos... ...porque Ricardo Lagos, independiente que haya ten, hayamos tenido el error del santiago y varias cosas... ...hizo hizo varias cosas, acercó el metro para Puente Alto... ...y algunas cosas que yo celebro. Después llegó Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, a mi punto de vista, yo veía hace tiempo que él quería ser presidente ella que hace tiempo invitaban al hermano y le preguntan le preguntan oye cómo está tu hermano ahí sigue en política haciendo lo mejor para el país bla bla bla, bla. papurri papá papurri papá y yo papurri. dije entre papurri papá y papurri papá algo se viene por ahí ya perfecto ya vino esa elección estaba marco cierto sí. ya estaba marco me empezó a llamar la atención marco de ese tiempo yo dije a ver qué es lo que dice Eh, además de reírme con las típicas Porque era joven todavía La raíz de los yacas presidenciales Que existían, toda la cosa Pero empecé a escuchar Y empezó a hablar un algo que nadie hablaba Animalista Animales Hacer un centro de ayuda a los animales ¿no? La tenencia responsable de tenencia responsable Y algunas cosas que ya me hicieron eco Que yo ya estaba estudiando de forma independiente dije ya, me gusta un poco Marco y le di mi voto, no fue mal que estamos con cosas no, no fue tan bien como para decir salió presidente o fuera la segunda vuelta como uno quería después veo que vuelve a salir Marco y ahí ya con mi madurez política eh, haciendo mi madurez de persona le di el voto a Marco me intentó tentar parirse por algunas ideas, pero después empecé a escarbar en esas ideas y no le encontré mucho peso. Y de ahí en adelante me empecé a acercar al tema de Marco, conocí a Luis. Le dije, Luis, ¿sabes que Me gusta el pro. Algunas ideas de Marco me gustan. Tengo mis ideas propias como persona independiente. Como todos. Como todos. Pero necesito saber la, como su carta magna o su o su Funciona. forma de declaración de ideales para saber si me unía o no me unía después de un programa que hubo aquí que era el club de debate uh -huh. que lo empecé a conocer a él y por otras cosas animalistas, un evento animalistas que él me ayudó y de ahí empecé a entrar en política y dije sí y después conocí marco estuve hablando aquí en la radio también con marco una le dije en fuera de aire que está, tenía errores en su forma de ver la tenencia responsable de animal le empecé a dar tips mismo le edit aquí y de a poco me ha ido convenciendo y yo soy una de las personas que digo si sí, estoy con marco a, pe a pesar de de lo que puedan decir yo encuentro que marco a comparación con otras formas políticas es una de las formas que me genera más confianza es que marco yo creo que lo que tiene en no marco en sí Yo creo que el partido, en general. en general, es muy transparente, lo que hemos hablado todo el programa. Es muy transparente, muestra lo que en verdad se necesita, abarca temas de, de contingencia súper al grano y que toma la opinión, y eso es lo importante, toma la opinión de la ciudadanos, de lo que nosotros necesitamos. De Un hecho, de los hecho, el partidos mismo... políticos te piden una cuota. ¿Cierto? sí, sí lo sé pero aquí tú tienes una cuota voluntaria claro que si tú puedes darla un mes la das, si no, la, la puedes dar de, después y es la única forma de financiamiento que tenemos esa es, es, es, es la, la, la diferencia con los demás partidos oye, pero y la, la, otra, la otra cosa importante también que y que tú lo dijiste, lo acabas de decir Jimena nosotros nuestros votos programáticos Y, y nuestro programa político lo hicimos nosotros mismos los ciudadanos lo, los miembros del partido y con consulta ciudadana porque hicimos hicimos reuniones abiertas en cada una de las comunas y, y se recogió el sentir de, de la del ciudadano nuestro programa de gobierno y que fue fue copiado eh, por, por la por la nueva mayoría pero lamentablemente las copias nunca son buenas pues siempre son mejores los originales sale como si se podría el chiste repetía oh, entonces Valentina. Eh, yo, no, yo no puedo hablar más de este gobierno eh, nosotros como progresistas hemos, es que hemos apoyado la reforma hay, hay, porque, cosas porque buenas, pie. hay cosas buenas son un pie, un inicio como para poder hacer algo bueno en el gobierno que nosotros vamos a tener pero como digo, lo, lo importante eso es la participación ciudadana, es lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos tratado de, de, de, de, de extrapolar a la gente para que la gente lo sepa y yo creo que lo ya lo está siguiendo porque como te digo, cuando hemos hecho la, los toldos la gente participa con nosotros la gente se acerca y consulta la gente nos ve diferente porque nosotros no trabajamos solamente en, en elecciones nosotros no trabajamos solamente en elecciones trabajamos todos los días del año con Exacto. elecciones y en elecciones trabajamos siempre igual y por la gente para la gente y con la gente y consiguiendo Entonces, esa, cosas esa es la a cuando se necesitan hacer eventos etcétera etcétera hay etcétera. muchas cosas que nosotros hacemos y, y que las decimos aquí pero las hacemos en forma anónima por ejemplo Hemos ganado eh, con el, con el último juicio de la, de la niña que salió de acá eh, 11 juicios 11 juicios que, que lo, la defensoría eh, ciudadana progresista in, interpuso ante el ministerio de salud por remedios que no se le estaban otorgando a la gente y, es, y imagínate claro. que hay, hay que hay que interponer un recurso de protección al, al ministerio de salud para que le puedan dar el remedio porque es muy caro la gente no tiene no tiene las lucas como para poder comprarlo y no se lo dan nomás, así de simple, el, y, el hospital no se lo da y no son y remedios que, hacer... que se puedan conseguir con dinero de campañas como bingo o cosas eso, son eso fue dinero que cuestan 20, 30, 40, 50 millones. El, el último el último costaba ciento y tantos millones de pesos, entonces no se lo querían dar. Y hubo que interponer un, un recurso de protección que lo hace lo lo hacemos totalmente gratuita a través de la Defensoría Ciudadana Progresista y, y lo hemos ganado todo. Entonces, son cosas que se hacen anónimas Y nosotros siempre damos aquí al aire, damos a conocer que cualquier persona que vea vulnerado sus derechos, ya sean constitucionales, ya sean laborales, ya sean, eh, no sé, maritales, problemas de, con, con familiares, eh, estamos nosotros ahí dispuestos a poder ayudarlos gratuitamente con nuestra asesoría, la asesoría de la Defensoría Ciudadana Progresista. Así que, bienvenido, ya nos queda poco poco programa. Yo le voy a preguntar al aire a Jimena si querrá cantarnos otra canción. O, o, o lo dejamos para otro día para otra para otro porque las puertas jimena eh, desde hoy día en adelante están abiertas para ti para cuando quieras eres bienvenida eres totalmente bienvenida si quieres mostrar yo te invitaría por la calidad de voz que tienes que, que pudieras eh, no sé si tienes la posibilidad de hacer eh, un disco propio no sé si, si a lo mejor a lo mejor eres cantautor, creas tus propias canciones no lo sé no, o sea, no antes cuando chica escribía canciones como de enamorada quizás, pero ahora no, como que netamente estoy enfocada en lo que es mi carrera. Pero sí me encantaría grabar disco y todo porque como te digo, es mi pasión, eh más que un hobby, es parte de mí la música. Y si se da la oportunidad, no obviamente no se rechaza. Bien. Bienvenida amigo, a... amigo mío. Palabras finales, usted tenía un saludo un que mandaría una canción que me pidieron ya la canción la buscamos ¿cuál es la canción? Eh, bueno, una colega y amiga muy valiosa me pidió una canción de Winnie, Winnie Houston eh, para que le, para ella y que se la mandara con mucho cariño así que para ti te la mando con mucho cariño Carmen ¿cómo se llama la canción? cualquiera de Winnie Houston me dijo cualquiera que era bienvenida por mí yo le mandaría ya pues entonces al, al corte al corte vamos a ir Exacto, con, vamos a mandar con, la el, con la canción especial pero dedícala bien porque soy si, sí, una colega soy una amiga que nombre, quiero mucho para ti Carmen González Bien, con mucho bien, sí. cariño Ahí, te mando sí. esta canción ya, sí pero todavía no todavía no, ya, que en, viene enseguida pero no es el pase hombre viene enseguida, viene enseguida. Sí, sí, sí. <risa> Chacarro, vamos, vamos, vamos a ir con esa Chacarro canción chascarro de vivo para... y en directo ¿te das cuenta? <risa> Jimenita, como te dije la las puertas de la radio de, de nuestro programa están abiertas para cuando tú quieras venir ya estamos conectados te invito a que sigas participando con nosotros en el Partido Progresista en el Comunal nosotros estamos haciendo varias cosas así que Eh, te voy a invitar a que pues sigas participando y que nos pueda, no sé. Vamos a a cantar algo o Sí, o lo bueno, vamos. bueno, si tanto insistera. ¿No bien. podría ser una cuequita, no? Con la que bien, me presenté ya. en el programa para ver si la gente se acuerda un poco, la consentida. La consentida. Mich, vamos vamos Para esa consentida que la... uno puede tener. <risa> Esto sería que buscar karaoke de la consentida. Consentida. Exacto. Y nos vamos entonces con la cueca con el folclor chileno, la cueca La Consentida con Jimena Sancho. Adelante. Demuele play. Se llama La Consentida. Amor de amores que todito te doy mi vida y pa que no llores Déjame que te llame la cosa sentida y por que todo consigues mi vida con tu furia. Y por que todo consigues mi vida con tu Primero tu cariño Mi idolatría Y después mi pasión Mi vida de noche y día y Déjame que te llame Mi vida la consentida Y consentida del alma Amor de amores Y que todito te doy Mi vida pa' que no llores Y que todito te da Y la paz vale, y no llores Y para que no llores, sí Y yo te lo digo Y donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo Eres la consentida vida Y de noche y día oh. ok, muchas gracias excelente, excelente la despedida de Jimena Sancho del programa es es una gran una gran cantante chilena una gran cantante Puente Exactamente, Luis. y la, la idea principal, Jimena yo te invitaría a que pudieras ver la posibilidad sí, y, sí, y si así está en, en nuestras manos ver la posibilidad de que puedas eh, grabar un disco Eh, hay, hay algunos contactos que no te voy a designar todavía, pero la, la idea principal, la idea principal es que puedas proyectarte porque tienes una linda voz. Bueno, ya lo dejaste nos dejaste bien representado en, en The Voice Chile a Puente Alto porque decía que eras de Puente Alto. Sí. Y yo de ahí te te, te ubiqué y traté de, de, de traerte y, y a otros más participantes que habían, pero lamentablemente no hubo posibilidad. Así que palabras finales, Gimelita, de en, en despedida. Bueno chicos, eh, señoras, señores, señores, eh, un gusto haber estado con ustedes, que me hayan escuchado Cuando grabé mi marzo Y vasco. bueno, de parte de una cantante publicista y sobre todo deseando lo mejor Y en las próximas elecciones, bueno, que tomen la mejor decisión, que vean cuáles son sus necesidades Que vean cuál es qué es lo que quieren para su bien, para el bien de su familia, para el bien de su entorno Eh que tomen una buena decisión, porque acá en el Partido Progresista hay buenas ideas, hay buenas personas y hay sentido humano, que es lo importante. Cosa que, sinceramente, sin pelo en la lengua del los otros partidos no se ve. No se ve el sentido humano, no se ve la conciencia, no se ve la transparencia que tienen estas personas. He estado cerca de estas personas eh, por mucho tiempo, no es recién de ahora, vengo de un seguimiento de años y es por eso que estoy aquí y es por eso que los apoyo. Así que espero que y se informen, que se informen bien, que tomen conciencia y en el momento de votar que sea de corazón con lo que en verdad nos va a ayudar a Chile a cambiar y hacer un país desarrollado por fin. Eso y muchas gracias y estoy disponible para cantar a, cuando quieran. Un beso y un abrazo. Bien querida, muchísimas gracias. Eh, dime Iván, ¿iba a decir algo? No, nada. Ah, yo nada, pensé eh, que a, iba a, a dar ronda tú no. Dime. No, Pintano. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, palabras finales. Eh, la, la idea principal, eh, queridos Puente Altinos, y de la provincia Cordillera, porque esta radio llega a también a parte de Pirque, de San José Maipo y La Pintana, que son parte de nuestro, nuestro distrito, porque se unió también la Florida también al, al distrito. Así que, un saludo, besos y abrazos a todos. Y como les dije anteriormente, empodérese, partícipe, infórmese para que sea protagonista en las próximas elecciones municipales eh, y, y sería importante a lo mejor tener una una tercera urna para decidir ya votar por los alcaldes por los concejales y por la asamblea constituyente sería súper importante, importante a las autoridades una tercera urna para la asamblea mejor. constituyente así que nos vemos hasta el próximo martes de dos y media a cuatro y media en la misma frecuencia y como 5 decir 5, amigo mío FM. besos y abrazos a todos te robé la palabra <risas> y your way so I go but I know I'll think of you every step of the way and I Can't wait, we're only watching the skies Hoping for the best, but expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not? Uh, uh, uh. Let us die, I'm gonna let us just... Bye-bye.